y a quien agradecemos el contacto. Martín, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Juan Bien, eh, sabemos que estás pronto a concurrir a una reunión, pero queríamos consultarte porque eh, has enviado una nota formal al presidente del Consejo de la Magistratura, Eduardo Fernández Mendía, para tratar de salvar esta situación aparentemente ilegal que hay en torno a la designación del presidente del Tribunal de Cuentas. Contanos qué, qué esperás, qué expectativa tenés respecto de ese envío. Bueno, efectivamente, en la tarde de ayer he presentado esta nota donde le pregunto concretamente en qué norma legal se sustenta la, la determinación que adoptó el Consejo de la Magistratura de convocar nuevamente al concurso para cubrir el cargo de, de presidente del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué se lo pregunto? Porque según el, la solución que da el último pasaje, el artículo 92 de de la Constitución Nacional, que es una fórmula que reproduce eh, su oportunidad a la ley eh, del Consejo de la Magistratura de la Pampa, tras fracasar dos llamados a concurso, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo? Comunicar esa circunstancia al Poder Ejecutivo, a quien le va a corresponder la designación, con acuerdo de los dos tercios de los votos de la totalidad, es decir, de todos los miembros de la Cámara de de diputados. Esto ya ocurrió, ¿sí? ya hubo un doble fracaso, ya fracasaron dos concursos, como lo, lo prevé la Constitución Provincial, sí. el primer llamado a concurso que venció a fines de abril del 2009, recuerdo que en aquella oportunidad había manifestado su intención de participar por el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas, entre otros, el contador público nacional Roberto Basia, y después... El 11 de septiembre del 2009 fue que eh, finalizó el segundo plazo previsto para la presentación de antecedentes y currículums. En ese segundo caso también se había presentado Roberto Bassi, seguramente muchos recordarán que a último momento retiró su inscripción ¿sí? y apareció la del de actual ministro eh, Ernesto Franco. Esos dos llamados a concurso fracasaron, consecuencia de ese doble fracaso, fue que eh, el entonces gobernador, Jorge, le envía a la Cámara de Diputados una nota proponiendo al um, contador Basia para ocupar la presidencia del Tribunal de Cuentas y al abogado Zapa para cubrir el cargo de eh, vocal. Ahora, como se veía duro lo de Basia, ¿qué hizo? Envió los dos, oh, los dos nombres en un mismo pliego. Claro es decir, el de Basia, que no había atravesado el procedimiento de evaluación ante el Consejo de la Magistratura, ¿por qué? Porque ya habían fracasado dos concursos y cuando eso pasa es el gobernador quien directamente tiene que proponer el nombre, esto es lo que dice la Constitución Provincial y es lo que dice la ley del Consejo de la Magistratura, y el de Zapa, que sí había atravesado exitosamente el procedimiento de evaluación ante el Consejo de la Magistratura, había quedado ternado y luego el gobernador había elegido de eh, esa terna. Y tan asumida estaba esa situación, ¿sí? que en la sesión de, del 7 de septiembre del 2010, se propuso tratar por separado ambos pliegos. ¿Por qué? Porque exigían diferentes mayorías. Esos acuerdos exigían diferentes mayorías. Es decir, mientras el acuerdo para designar al presidente, el Tribunal de Cuentas, exigía una mayoría especial, dos tercios de la totalidad de los miembros de la legislatura, el acuerdo para el vocal solo necesitaba mayoría simple de los diputados presentes. Bien. Y en ese sentido se pronunciaron todos los diputados que hablaron en esa sesión, uh -huh. desde el miembro informante de la bancada oficialista, el diputado Vitone, hasta el propio diputado Garay, a su turno hizo lo mismo El diputado lo era y por supuesto que fue la, la, la postura que compartieron todos los restantes eh, diputados que participaban del debate. Me refiero a, Pesci, a Hugo Pérez, a um, Carlos Pesi, Julio Vergés, Sandra Fonseca, Silvia Petiti, Adrián Pepino. Bien, y y, y, este, Martín, está claro que en esta instancia entonces el planteo de ustedes es que lo que corresponde es que el gobernador envíe un candidato y que para ser presidente del Tribunal de cuentas atraviese o coseche los dos tercios de los votos de los diputados por lo menos, eso es lo que de corresponde. De la totalidad, es decir, al claro. menos 20 votos afirmativos eh, tiene que tener, Bien. Eh, porque y... te, recuerdo, te recuerdo un dato adicional, ¿cómo terminó esa votación? 14 votos a favor de la designación de Basia uh -huh. 11 en contra quedó claro, no rechazado el acuerdo sí. ¿Cómo terminó la desapa? 14 votos a favor de la designación 11 votos en contra ahí ha aprobado ese acuerdo Claro, claro, está bien Es como si este, en realidad el Estado hubiera borrado Hecho borrón y cuenta nueva Olvidándose de, de lo que ocurrió antes Y empezara de vuelta Este, este concurso lo convoca el Consejo directamente ¿Cómo ocurrió? O, ¿O no lo tienen en claro todavía? ¿Por, por no, qué? La, la, la convocatoria, de acuerdo a, a la ley, le corresponde al presidente del Consejo o al menos a, a dos de sus miembros. Es lo que le pregunto yo. Claro. ¿En qué norma legal usted, eh, porque la nota está dirigida al doctor Eduardo Fernández Mendía, que es el presidente, el representante del de, eh, Superior Tribunal de Justicia ante el Consejo y quien lo viene presidiendo hace muchos años, ¿en qué norma legal se fundamenta usted para convocar el, el concurso, porque está claro que ya no puede legalmente intervenir en esta designación el Consejo de la Magistratura. No hay, eh, eh, siguiendo lo que recién decías, no hay ningún remedio legal que permita purgar esa situación previa, es decir, el doble fracaso de los concursos y que autorice a regresar al estado inicial claro. y reimplantar el mecanismo de designación ante el Consejo de la Magistratura, con el posterior acuerdo de la Cámara de Diputados por mayoría simple de los presentes. Bien. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Eh, que eh, el gobernador envíe uno de los nombres eh, y que eh, esa postulación coseche al menos el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados. Esta situación legal tiene un contexto político que es el hecho de que Berna prometió participación de la oposición en el organismo de Contralor y eh, vos señalás en un documento que difundiste y en la propia nota Fernández Mendía el hecho de que el Consejo de la Magistratura tiene una mayoría filo-oficialista, vamos a decirlo así, eh, entonces eso también está en disputa. Sí, nosotros venimos eh, cuestionando a, hasta el hartazgo eh, la forma de la integración eh, del Consejo de la Magistratura donde eh, existe una presencia excesiva de parte de representantes que responden al partido político de, de gobierno. Es un caso único eh, en el país, el de La Pampa, porque no existe ningún otro ordenamiento eh, en en Argentina, eh, en las provincias, en las distintas jurisdicciones, donde el Consejo de la Magistratura ni tenga representación de las minerías parlamentarias y donde exista un predominio político como existe en, en La Pampa. Entonces, a ver, uno habla de un, de, del mecanismo de los concursos, pues claro que es una metodología válida, que hay que apostar a ese tipo de metodologías porque garantiza mayor transparencia, mayor participación en estos casos, en los procedimientos de designación, pero no ante este Consejo de la Magistratura, eh, eh, donde, vuelvo a decir, el partido de gobierno tiene esa presencia preponderante que termina desnaturalizando el objetivo por el cual eh, se incluyó en nuestro esquema institucional, que cuál fue ese objetivo, despolitizar los nombramientos y liberarlos de las influencias político-partidarias, qué es lo que ocurre acá en La Pampa. Bien. En las últimas horas el jefe del bloque del PJ, Espartaco Marín, respaldó este concurso y con una suerte de chicana, si querés, te, te leo una frase que resume el planteo. Se llenan la boca hablando de mejorar la calidad institucional y después pretenden que la elección se haga en un comité radical. Esto es lo que dice el PJ en este momento. No, mire, yo ni, ni siquiera este, estoy eh, ingresando en la discusión de quién lo tiene que designar si lo tiene que designar el oficialismo, lo tiene que designar la oposición. Solo estoy diciendo que hay un mecanismo legal que está eh, claramente establecido por nuestra Constitución Provincial, que lo reproduce la ley del Consejo de la Magistratura, y ese mecanismo dice que si fracasan dos concursos, el Consejo deja de intervenir, el nombre tiene que ser propuesto por el Ejecutivo y cosechar esa mayoría calificada, esa mayoría especial, de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de eh, la legislatura. Lo que claramente, claramente exige la búsqueda de eh, un, un gran consenso que me parece además fundamental para designar justamente a la cabeza del de, eh, el máximo organismo de contador que tiene la provincia de La Pampa. Bien. Martín, te agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes y buen día. Martín Verón Garay es diputado radical, integra el bloque del Frepam y está haciendo este planteo con advertencia. Si el Consejo de la Magistratura continúa con este camino que ha elegido para la designación del presidente del Tribunal de Cuentas mediante un concurso, se viene un planteo por inconstitucionalidad. Cuando uno no aguanta más, ya sabe que lo